Hola María Constanza, ¿cómo estás? Te saludo y te acerco algunos comentarios a partir de tu trabajo final en el que, bueno, volcás un poco esta preocupación, esta sensación de, de falta de coordenadas precisas a la hora de pensar en la situación de los chicos en las escuelas cuando se los percibe como chicos con problemas o como niños problemas, ligado a esto... A ciertas cuestiones de conducta a la falta de atención decís vos este de concentración en las clases etcétera, el respeto bueno las cosas que ya sabemos que se, se escuchan normalmente como relatos o quejas habituales de los docentes y que cada institución tiene sus recursos, sus procedimientos, sus rituales, sus tradiciones eh, del análisis que vos hacés y de las distintas y muchas vetas que van apareciendo, un poco de, de una manera sucesiva, digamos, a lo largo del trabajo. Eh, se me ocurre detenerme en alguna en particular. Eh, cuando vos analizás la perspectiva de las pedagogías de las diferencias, planteás un poco esta necesaria dosis de rebeldía que, que el docente o el educador puede asumir en relación a la mirada más técnica de las cosas. Eh, y también subrayás la articulación entre la escuela y el trabajo de las familias en el sentido de que lo educativo este, articula ambos espacios ¿no? eh, leyendo todo el trabajo encuentro una, una sensibilidad generada a partir de la experiencia compartida, de las lecturas del diploma y en ese sentido bueno, el trabajo por supuesto cumple con, con las condiciones de aprobación y espero que nos podamos ver entonces en el coloquio. Eh, también en el trabajo se extraña quizás un diálogo más fluido, más puntual, más específico con, con la teoría. ¿no? Si ven hay varias referencias, uno, uno lee entre líneas la, las lecturas, los autores, las clases. Eh, esto aparece de una manera más tácita que explícita. Y creo que, por ejemplo, hay algunas referencias a ciertas temáticas que entrando en diálogo más preciso con algunas clases creo que encontrarían una expresión más nítida. ¿no? El, el, el lugar del amor, por ejemplo, y de la gestualidad mínima que aparece mencionado como un valor positivo pero que también, por ejemplo, Inés Dussel, cuando habla del amor y lo relaciona con la justicia, hace toda una deconstrucción ¿no? de lo amoroso y de lo justo en relación al trabajo escolar, que creo que podría ayudar a pensar también algunas de estas cuestiones que, bueno, claramente te, te interesan y te preocupan. Eh, bueno, en, entonces espero que nos podamos encontrar en persona en el coloquio. Te agradezco, te felicito y te mando un abrazo.